el lunes 14 de diciembre estuvo circulando la noticia por muchos medios se va a va a acontecer un eclipse total de sol algo que suena casi una un, un, muy lírico, ¿no? Casi un tema romántico, más no, es un fenómeno astronómico que se va a estar eh, que va a estar sucediendo este 14 de diciembre, este lunes Y para interiorizarnos un poco más eh, en lo que realmente es un eclipse total de sol estamos en comunicación con diego baú él es director del planetario eh, de la unlp hola diego bienvenido al aire de futura cómo estás qué tal cómo están gracias por el llamado no, gracias eh, a vos por, por contestarnos, eh, y seguramente nos van a surgir muchas preguntas. Eh, en principio, Bien. calculo yo, y también de la ayuntada del otro lado, es esto de cómo eh, esto de el eclipse total de Sol. ¿Cuándo es que se da un eclipse total de Sol? Eh, que parece además algo único, ¿no? Nombrado sí, así. sí. Es, es algo muy, muy hermoso, de hecho... Eh, mucha gente entre la que me incluyo dice que es el fenómeno más hermoso que nos puede regalar la naturaleza yo tuve la suerte de ver dos en mi vida, uno el año pasado en Argentina y, y realmente <ríe> sí, no, no, no no es algo que no se puede describir con palabras, por más que uno intente eh, describir qué es lo que va a ocurrir qué es lo que va a vivir eh, aquellos que han visto alguna vez un eclipse eh, estarán de acuerdo conmigo en, en, en, el, en el hecho de decir bueno uno lo puede contar, pero es, es imposible describirlo, hay, hay que vivenciarlo, es muy es muy fuerte. Eh, ¿y, ¿Y qué es un eclipse? Un eclipse es, eh, todos conocemos lo que significa la palabra eclipsar, es básicamente tapar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eh, algunas veces ocurre, de hecho ocurre todos los años, ¿sí? los eclipses solares ocurren todos los años, eh, la Luna gira alrededor de, de la Tierra, como bien sabemos, y en algunos momentos del año pasa exactamente exactamente por delante del Sol, sí y quedan los tres cuerpos perfectamente alineados en una línea recta. Sería el Sol, la Luna y la Tierra. Con la Luna, entre el Sol y la Tierra. Obviamente, la Luna, como todo cuerpo, cuando es iluminado por el Sol, proyecta una sombra. Si ¿sí? claro. esa sombra incide sobre la Tierra, ¿sí? aquellos que se encuentren en la zona donde cae la sombra de la Luna van a ver el qué, que la Luna está tapando justamente al Sol, por eso están en la sombra. sí eh, ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, ocurre este fenómeno que es realmente extraordinario. La Luna tapa por completo al Sol, esto ocurre durante el día, porque por algo estamos viendo el Sol, justamente, y no es que se hace de noche cerrada, pero cae eh, considerablemente la luz. Entonces, por ejemplo, en un eclipse, como va a ocurrir el lunes que viene, a pleno mediodía, porque va a ser tipo 1 y 10 de la tarde, entre la 1 y 10 y la 1 y 20 de la tarde, eh, de acuerdo al lugar en donde uno esté, eh, prácticamente se va a hacer de noche, se van a ver las estrellas en el cielo, se van a ver muchos planetas, entre ellos Júpiter y Saturno muy pegaditos, habrán visto o habrán leído, escuchado, que, que en los últimos días se habló de la famosa, entre comillas, estrella de Belén, bueno, básicamente es... Eh, ver a, a Júpiter y a Saturno muy muy pegaditos entre ellos hace 800 años que no se veía algo así lo vamos a ver ahora entonces eso va a ser un espectáculo realmente eh, impresionante y esa sombra lunar ¿sí? a medida que la luna gira alrededor de la Tierra como está en movimiento justamente esa sombra se va desplazando y esa sombra no tiene más de 100 kilómetros de ancho entonces justo hay que estar en esa sombra si no, no ves a la Luna tapando por completo al Sol. ¿En dónde va a caer esa sombra? Bueno, va a venir por el Océano Pacífico, va a cruzar Chile, va a cruzar la cordillera de los Andes y en su recorrido va a, recorrer, va a cruzar toda la provincia de Neuquén. Una franja, ¿no? Una franja de 5 kilómetros. La provincia de Neuquén y la provincia de Río Negro. Así que va a haber distintos lugares en la provincia de Neucaña, en la provincia de Negro, en donde si uno justamente está ahí, va a ver este fenómeno realmente que es maravilloso. Algo que me llama la atención, digo que recién decías, es esto de que hay varios eclipses, esta, esta conjunción, si se quiere, eh, de los tres planetas, de los tres cuerpos alineados, se da varias veces, más no siempre eh, lo vemos, si se quiere, pero... Eh, Hay como un promedio, existe un promedio más o menos de cada cuánto suceden estos e eclipses de forma visible acá en Argentina, ¿no? Recién fuera del aire decíamos que el próximo se va a dar el año que viene, pero es eh, en la Antártida. Sí, no, visible en Argentina se da cada tanto. En este sentido hemos tenido mucha suerte, ¿sí? somos un país privilegiado <ríe> astronómicamente, porque es muy raro que en un mismo país ocurran tres eclipses totales de sol en años consecutivos. Y Argentina sí. lo fue, o lo va a ser. ¿Por qué? Porque el año pasado tuvimos un eclipse total de sol que se vio en la provincia de San Juan, San Luis, Córdoba, provincia de Buenos Aires también, Santa Fe. Ahora el segundo, aquel fue en 2019, ahora el segundo, 2020. Y bueno, y el tercero va a ser el año que viene, que es va a ser complicado de verlo, porque la sombra lunar va a caer en el mar Antártico argentino. Va a caer en una zona entre... Eh, tierra del fuego y la península antártica pero bueno para ser eh, estrictos cae en territorio argentino eh, claro. así que digamos que, que se vean en argentina usualmente es cada tanto de hecho el próximo eclipse total de sol salvo el de la antártida insisto del año que viene va a ser en 2048 pero eclipses totales de sol ocurren todos los años todos los años lo que pasa que claro como esa sombra lunar no tiene más de 100 kilómetros de ancho Eh, puede caer en Argentina, como en Estados Unidos, como en China o en Australia Entonces, si vos querés ver eclipses totales de sol todos los años Bueno, eh, tenés que viajar a los lugares en donde esos eclipses ocurran ¿sí? eh, Es raro que ocurran en el lugar donde uno vive Pero ocurren todos los años Recién nos contaba fuera del aire, le contamos a la Allentada una infidencia De que existen eh, los cazadores de eclipse. Sí, exactamente, no es gente como uno, claro <risa> es, gente, es gente con un poder adquisitivo interesante, y lo que hacen es viajar todos los años a donde hay eclipses, son fanáticos. A ver, yo te puedo asegurar que cualquiera que vea un eclipse total de sol se fanatizaría, ¿eh? porque es algo maravilloso, no te lo olvidas en tu vida, es muy muy impactante. Eh, entonces, eh, claro, esta gente viaja a distintos lugares, incluso algunos de ellos alquilan aviones, Alquilar aviones y ven el eclipse desde el avión. Y claro, como el avión obviamente se va trasladando a una velocidad interesante, eh, si estando en la Tierra el eclipse total de Sol dura, suponte, 3 minutos, ¿sí? es decir, el, el, el, la duración que eh, que tiene eh, la cobertura de la Luna respecto del Sol, de manera completa, dura 3 minutos, bueno, en, el, eh, en un avión lo vas a ver durante un tiempo más prolongado. Así que sí, hay gente que, que se dedica a hacer dedica a ver, eh, tendrá sus trabajos, sus actividades como toda persona, pero eh, cuando hay eclipses se toman ese avión y van a ver los eclipses totales de sol eh, ocurran donde ocurran. Como quien tiene un hobby, ¿no? Eh, sí, exactamente. Hablando... Okay. Hobby caro, pero fui al fin. Claro, quien, quien podrá, podrá. Mientras tanto, eh, nosotros tenemos este eclipse que va a estar sucediendo el lunes. Eh, Diego, antes de hablar de, de la transmisión que van a estar realizando desde, desde el planetario de la UNLP... Eh, ya que vos has visto eclipses y contás esto de, de la percepción, justamente para ahí va mi pregunta, ¿cambian algo la, la percepción, la dimensión de eh, la visión, si se quiere, del cielo en ese momento, más allá eh, de eh, los planetas que puedan llegar a verse, por ejemplo, las estrellas, si varía el brillo, si hay algo eh, en la percepción de ese eclipse que no es menor, igual, un eclipse, vamos a decirlo, que se pueda vivenciar eh, viéndolo? Eh, a ver, eh, la, las condiciones son únicas. Eh, solamente ese cielo lo podés ver durante un eclipse total de sol. Eh, vas a ver algunas estrellas y otras estrellas no, porque es una noche media rara. No es una noche cerrada, pero tampoco es un atardecer ocurre algo, un fenómeno que es eh, maravilloso. Eh, la Luna mmm, tiene forma mmm, como de esfera, ¿no? Digo como de esfera porque no es una esfera perfecta, pero bueno, podemos eh, generalizar y decir que es una esfera. Por ende, cuando vos iluminás una, un, iluminás una esfera, en este caso el Sol ilumina la Luna, la forma de la sombra que produce la Luna es un cono. En términos geométricos y espaciales, en el espacio, la sombra forma un cono. Cuando ese cono incide en la superficie de la Tierra, obviamente se forma un círculo. Eh, un círculo de sombra. La sombra lunar tiene una forma, forma de círculo. Si vos estás dentro de ese círculo, por ejemplo, los que vamos a estar en las grutas vamos a estar dentro de ese círculo, lo que vos tenés es noche en el cielo y en todo tu alrededor, es la única manera de ver esto en un eclipse total de Sol, todo tu alrededor, los 360 grados, Eh, tenés un amanecer o un atardecer se entiende lo que quiero decir cuando vos ten como amanecer, de noche y de día al mismo tiempo es como un amanecer o un atardecer si ¿sí? lo que pasa que en un amanecer sí. vos tenés quizás noche cerrada o, o, o bastante bastante oscuro eh, hacia el oeste en un amanecer digo eh, hacia el oeste y hacia el este por donde está queriendo salir el, el sol ya tenés una cierta iluminación acá tenés noche arriba de tu cabeza, o casi noche arriba de tu cabeza, y todo a tu alrededor ese amanecer, con esos colores propios de un amanecer o de un atardecer, esos colores anaranjados, rosas, de acuerdo a cómo esté la atmósfera. Eh, yo tra tratando de escribir un cuadro que en la realidad eh, es indescriptible con palabras. es, es, es eh, Disculpen por ahí si soy muy reiterativo, pero es de una belleza increíble. Eh, por Hay eso siempre verlo. digo ¿tale? Y yo siempre digo que En, en este momento eh, Es complicado viajar Pero siempre digo En algún momento de sus vidas Intenten ver un eclipse total de sol eh, No no no pueden irse de esta vida Sin ver uno Es, es algo muy hermoso realmente Nos has tirado eh, una data Mucho, muy importante Para tener en cuenta eh, De acá a futuro no eh, Igual Quienes no puedan viajar, eh, ustedes eh, desde la desde el planetario de la UNLP van a estar transmitiendo en vivo este eclipse, ¿no? Sí, así es. Hoy, justamente por la mañana, un grupo de, de compañeros salieron eh, en, en una campaña a cargo del planetario de la Universidad de, de La Plata hacia el balneario El Cóndor, que es la costa de Río Negro, sobre el mar, eh, mar eh, Atlántico, sobre el cielo Atlántico, obviamente, al argentino, cerquita de la localidad de Viedma. Bueno, ahí en el baño el Cóndor el eclipse va a durar bastante, va a ser uno de los lugares privilegiados. Así que la idea es, como hicimos también el año pasado, eh, filmar el eclipse con la idea de hacer una película del eclipse, una película para planetarios, para proyectar en planetarios. Nosotros ya tenemos una hecha sobre el eclipse del año pasado en San Juan, lo que es que no la pudimos estrenar por motivos obvios que tiene que ver con esta cuarentena. Eh, así que vamos a ir a filmar eh, con, con gente también de la Facultad de Bellas Artes, de lo, también de nuestra universidad, con la idea de ar, eh, realizar producir una película. Pero aparte, esas mismas imágenes las vamos a estar transmitiendo en directo eh, por el canal que tiene El Planetario en YouTube, en, en, en esta plataforma. Así que bueno... Eh, en YouTube buscan Planetario Ciudad de la Plata Y allí van a, a tener toda la, la info para, para ver este eclipse Bueno, no tendremos entonces eh, aviones para cazar Pero tenemos la Universidad Pública para que nos acerque este eclipse Si se quiere eh, Diego, una última pregunta que me acaba de llegar eh, Y es si de alguna forma desde la Plata este eclipse se va a ver Se va a ver pero de manera parcial eso significa que la luna va a tapar, el nombre lo dice, parcialmente al sol. En el caso de la plata, el máximo, o sea, la luna va a ir tapando paulatinamente al sol cada vez más y lo máximo que lo va a cubrir es, es en un 75%. Ese 25% pareciera que lo cubre mucho, ¿no? Por supuesto que es algo que no se ve todos los días, por lo tanto, si se puede observar, eh, habría habría que hacerlo. Con los cuidados necesarios, si quieren podemos hablar de eso porque... Es, es, es muy importante sí. para no correr riesgo la salud de, de, de nuestros ojos. Pero ese 25% que queda descubierto, incluso te diría si queda descubierto hasta un 10%, eh, es tanto lo que ilumina el sol, por eso hay que tener mucho cuidado al observarlo, es tanto lo que ilumina que si vos andás por la calle ¿sí? y no sabés que hay un eclipse total de sol, eh, no te enterás. Ese 25% del sol va a iluminar tanto que no te vas a dar cuenta que la Luna lo está tapando en un 75%, eso es una eh, muy buena manera de darnos cuenta la potencia que tiene nuestra estrella y cómo ilumina. Eh, así que desde La Plata se va a ver de manera parcial, ya te digo, de, de, de, en un 75% como máximo de cobertura. Recién de, decías de los cuidados, ¿cuáles son estos cuidados que tenemos sí. que tener a la hora de de bueno de tratar de contemplar por lo menos este 75%? Seguro, bueno, el sol ilumina muchísimo, como estoy contando, eh, nunca verlo a simple vista, mirar el sol para levantar la vista y mirarlo a simple vista, por favor, nunca hacerlo, nunca, nunca hacerlo con una radiografía, como muchas veces hemos escuchado, hemos leído, ¿sí?, que, que con una radiografía eh, podemos ver el sol. Una locura, este, la radiografía no filtra nada y nos afectaría muy seriamente nuestra vista. ¿Cuáles son las maneras eh, apropiadas de verlo? Bueno, existen eh, filtros, sí por ejemplo los que usan los soldadores, pero hay de distinto índice. Eh, el índice es un numerito que te indica cuánta luz filtra. ¿sí? Eh, hay que usar filtros de índice 14 o más. ¿Sí? O sea, los filtros traen un número. Eh, estos filtros se pueden conseguir quizás en alguna buena ferretería o en alguna casa que se dedique a vender elementos eh, como, como soldadura o algo por el estilo. Eh, bueno, filtros de índice 14 o más. Luego también hay anteojos para ver el sol. Eh, no son tan fáciles de conseguir, pero bueno, se pueden conseguir. Esos anteojos tienen que tener un eh, un... un Están hechos con una componente que se llama Mylar, se escribe Mylar, con Y, Mylar, vamos a decirlo así. Bueno, eh, hay que chequear si esos anteojos eh, sirven para, para ver Eclipse. Eh, eh, nosotros en la web del Planetario eh, de la Plata, eh, buscan en internet planetario.vnlp.edu.ar, tenemos toda esta descripción hecha al detalle. También otra manera muy sencilla y quizás la más segura para observarlo es viéndolo de manera indirecta, es decir, no vemos el sol de manera directa sino que vemos la proyección del sol en una superficie. Eso es lo ideal, por ejemplo, para el caso de la plata que se va a ver de manera parcial. Entonces lo que se hace es una cámara oscura, se llama así, cámara oscura, eh, se arma con una caja de cartón lisa y llanamente, y un papelito, un papelito de, de aluminio, de papel aluminio. En, en la web del Planetario, ya les digo, está la receta para, en cuatro instrucciones, armar una cámara oscura. La pueden armar en casa, con la familia, con amigos, con los padres, con los hijos. Y bueno, es una manera de, de, de pasar el tiempo, de divertirse, aprender y mirar el sol de manera segura. Nunca tampoco, así como recalco no mirarlo con radiografías, Nunca mirarlo con los lentes de sol que utilizamos generalmente en la calle. Esos lentes son para caminar en la calle, pero no para mirar el sol de manera directa. Tampoco claro. mirarlo con esos lentes. Hay que tener esos cuidados, por favor. A no confiarse ¿no? De, de la luminosidad. Eh, Esta transmisión en vivo, para cerrar vivo, se va a estar transmitiendo desde la página de YouTube del Planetario, ¿puede ser? Sí, exactamente. Así es. Planetario, Ciudad de la Plata, el lunes el lunes al mediodía. Entonces, echa la invitación para, para toda la oyentada, para de última ver, eh, entren a la página del Planetario para poder hacer eh, esta cámara oscura, que me parece una genialidad. Y de última, si no pueden entrar al Planetario, Ciudad de la Plata en YouTube y se va a estar transmitiendo en vivo. Diego, te agradecemos mucho este tiempo que nos has brindado a Radio Futura. No, al contrario, al contrario, gracias a ustedes de verdad porque como todo planetario nuestra actividad principal es la comunicación, la divulgación científica y necesitamos muchísimo de ustedes, de los medios de prensa, de los periodistas, de los comunicadores porque son los que nos permiten llegar a, a más público, así que el agradecido soy yo de verdad. Diego Bagú, entonces pasaba por el aire de Futura, él es el director del Planetario de la Plata, de la UNLP, a propósito de este eclipse que va a estar sucediendo este lunes al mediodía, un eclipse total de sol. ¡Bien! A glass of wine in her hand I knew she was gonna meet her connection at her feet was a footloose man and I said that you can't always get what you want honey you can't always get what you want you can't Always get what you want But if you try sometime where well, you might just find make your to jimmy and you said one word to me and that was dead and i said that you can't always get what you want honey and you uh, cannot always get the man that you own and you cannot always get the man that you own but if you try sometime it's just my fine